de Telén. Tenemos comunicación telefónica con el Intendente, con Saúl Echeveste, para que eh, nos cuente un poco acerca de eh, algunas buenas noticias que tiene el Oeste, Pampiano y puntualmente Telén en este cierre de año. Saúl, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola Sebastián, buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia. Bien, la verdad que bien, tratando de tomar los detalles para para poder cumplir con los empleados antes de, de la fiesta. ¿no? Uh -huh. eh, pero además con un par de anuncios en los últimos días que, que son muy buenos no para la localidad y eh, en realidad para toda la, la zona eh, en general. Eh, lo de las 12 viviendas de, de, del Plan Mi Casa, eh, los 25 puestos de trabajo que se han creado, eh, esta posibilidad de eh, llevar la carrera de comunicación social no a través de un convenio con, con la Universidad Nacional de La Pampa. Digo, son, son buenas noticias. Sí, eh, la, la verdad que sí, son muy buenas noticias que, que a nosotros no, nos permite poder solucionarles un gran problema, no solamente a los vecinos y vecinas de Telen, sino también de, de todo el oeste, en cuanto a, a las carreras universitarias, la firma del convenio del gobierno provincial con, con la universidad y el, y el municipio, eh, es muy importante porque nosotros teníamos la, la grave dificultad acá en el oeste, de que bueno que, que a nuestros jóvenes se le Se les dificulta muchísimo poder salir a, a estudiar a Santa Rosa o a Pico, que son eh, los centros urbanos que dan estas alternativas universitarias. Y, y la verdad es que, bueno, eh, como te digo, hemos tenido una gran repercusión, eh, muy buena predisposición de, de todo el oeste de la provincia. Así que, bueno, esperamos ansiosos de poder realizar ya eh, el lanzamiento de, de lo que son las carreras oficiales. Uh -huh. Si bien ya en algunos medios de comunicación han salido algunas, Todavía no están firmes, firmes, pero sí sabemos que bueno que van a ser cuatro carreras, una de cada facultad, eh, que son las facultades de, de Santa Rosa. Y bueno, y las de Pico no estarían entrando en este convenio, pero sí nos dijeron de la universidad que, que están tratando de que a partir del año que viene, el año 2021, eh, puedan incluirse también algunas de las carreras de esa facultad. ¿no? ¿La idea es que eh, las carreras ya estén en funcionamiento a partir del ciclo lectivo 2020? Sí, nosotros vamos a hacer eh, desde el municipio una preinscripción en el mes de enero, como para tener una idea también la demanda, pero a su vez también para organizarnos en la cuestión eh, de, de hospedaje. Eh, nosotros tenemos demanda de chicos de La Humada, de El Garro del Águila, de Santa Isabel, y, y la realidad es que bueno son, van a ser carreras semipresenciales. Bien quiere decir que bueno que van a venir cada tanto los, los profesores y otra se va a hacer eh, online virtualmente entonces nosotros lo que estamos tratando de hablar con la universidad es que eh, cuando sea presencial con, con el profesor de la universidad tratemos de gestionar que sean los días sábados o domingo que es cuando puedan venir eh, los que viven afuera y a su vez también que, que se les facilite estudiar a personas eh, mayores que, que están haciendo algún trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, eh... Sí. ¿En qué espacio físico se, se va a llevar adelante la, la actividad? Sí. El espacio físico va a ser la, la escuela de pet la escuela técnica de la, de la localidad. Nosotros hace unos dos meses atrás inauguramos un aula virtual con 20 computadoras todas de, de, de última generación y, y a su vez nosotros, bueno, eso también cuenta con con aulas, tenemos que buscar dos perfiles, eh, un perfil técnico y un perfil pedagógico, con, con la escuela técnica, eh, van a ser las personas que van a, a acompañar a cada uno de los estudiantes, pero a su vez también tenemos la ventaja que tenemos un escuelo hogar en nuestra localidad, un albergue eh, que tiene muchas habitaciones para, para que los jóvenes, en el caso de que sean los sábados, puedan venir a quedarse a dormir, a bañarse y a comer de, de forma gratuita. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo fue lo de la, la elección o cómo se está llevando adelante esto de la elección de qué carreras eh, llevar en un, en un primer término? no es eh, ¿Eso parte de la universidad, parte de la inquietud de Telén, de una necesidad de la localidad? No, en realidad es eh, parte de la universidad. Eh, esto Ellos tienen que hablar con cada uno de los profesores de cada una de las facultades también eh, reconozco que, bueno, y también porque nos ha dicho la facultad, eh, no muchos profesores entienden esto y lo, eh, el, el venir a, a cada una de las localidades del interior a, a prestar su servicio. Hay algunos que están de acuerdo y hay otros que no. Eh, por eso el, el depende de, de cada una de las carreras que han sido designadas. Eh, en el caso de, bueno, comunicación social, creo que va a tener muchísima repercusión porque también lo, lo necesitamos en el en nuestra zona, después, bueno, también se están hablando de algo que tenga relacionado a la, a la computación, otro relacionado a, a, al campo, a la administración de, de, de lo que es negocios también, pero bueno, todavía no tenemos realmente eh, exactas cuáles van a ser la, las carreras, pero sí es importante, porque te digo, eh, que, que la universidad venga al territorio y que los jóvenes del oeste tengan universidad a pocos kilómetros, en mi caso de telena a la vuelta de la esquina, es eh, muy importante y es un, un gran gesto y una decisión política muy acertada no solamente del gobierno provincial sino también de la universidad de la Pampa. Eh, contanos cómo fue recibido esto por los jóvenes y las jóvenes de, de Telén. no es, es la es la demanda que tiene todo dirigente político y en cada una de las localidades nosotros cuando eh, vamos a, a, a presentar nuestra propuesta nuestra plataforma en cada una de, de los en cada uno de los hogares en época de, de, de campaña es la gran demanda que tenemos los jóvenes, trabajo, eh, educación y, y un techo. ¿no? Entonces, eh, lo que a nosotros nos dificultaba mucho es el darle la posibilidad de, de una salida eh, universitaria o terciaria, y sabíamos que esto dependía de una decisión política del gobierno provincial, porque en cuanto a los costos era muy difícil, sí podíamos nosotros hacer un convenio quizás con una universidad privada, Eh, pero la idea era que de poder hacer hincapié y revalorizar lo que es una universidad pública y gratuita como, como la nuestra la de nuestra provincia, así que bueno eh, a, agradezco no esta, esta decisión y, y que haya sido Telén, que creo que, que desde que arrancamos la gestión el 10 de diciembre del 2015 siempre fuimos a hablar, no solamente con el gobernador eh, Berna y, y bueno, y también comentándole a, a Siliato, sino también con con el Ministro de Educación, con la ex-Ministra de Educación y con el Rector. Constantemente nosotros estábamos acercándole el proyecto y queríamos hacer sede del de, de oeste ¿no? de la provincia. No, es que eh, están siendo un poco punta de lanza ¿no? en, en un montón de cuestiones que tienen que ver con la modernización, actualización en, en ciertas cuestiones, como esto que venimos hablando de llevar la universidad al oeste. Sí, la verdad es que esto eh, se trata de, de, de golpear puertas y muchas veces eh, si uno va a casa de gobierno y golpea la puerta de un ministerio y no la atienden y tiene que volver a ir al día siguiente y así sucesivamente, eh, porque para eso estábamos. Yo muchas veces le, le explico a nuestros vecinos es que si uno a veces no está tantos días en, en la semana en, en el despacho municipal atendiendo a la gente es porque realmente están pues, carrosos en, en, en alguna eh, institución o entidad tratando de gestionar algo para para el, no solamente para los vecinos de nuestro pueblo sino también de, de, de la zona y bueno, eh, y respecto a, a las casas de, de barrio o sea, al, al, al programa en Mi Casa que firmamos hace 3 días para nosotros es muy importante ya hay localidades que, que han inaugurado eh, viviendas nosotros recién firmamos el convenio Pero fue también una decisión del ejecutivo el, el elegir esta esta fecha porque creemos que el mes de los meses de, de diciembre enero febrero y marzo son realmente complicados en el, en el municipio no tiene muchas posibilidades eh, de, de darle eh, o una ayuda social o trabajo a, a los vecinos porque realmente no tiene plata es donde baja la recaudación en donde más le cuesta llegar a fin de mes a, a las familias por eso que decidimos Eh, esto, estos meses. no uh -huh. Bueno, y la construcción de las viviendas que permite eh, incorporar eh, gente al mercado laboral, ¿no? Sí, nosotros uh -huh. eh, con la construcción de vivienda hoy tenemos una demanda visacional que es muchísima para nuestra localidad, que es de 60 familias que hoy están esperando un techo digno. Eh, la realidad es que veníamos acostumbrados de inaugurar eh, con un gobierno nacional y popular 10 viviendas por año, Eh, en estos últimos cuatro años no inauguramos ninguna. Eh, tuvo que venir una decisión política de nuestro, eh, quien fue nuestro gobernador Carlos Berna, y, y continuada por, por serse siluato, que a nosotros nos permite no solamente eh, ocupar este problema de déficit habitacional, sino también generar el circuito económico en nuestra localidad, que a veces es muy complicado. Eh, nosotros venimos desde que iniciamos la gestión, peleando en cuanto a eso, si se quiere eh, decir, o, tra o tratando de luchar para recuperar ese circuito económico. Yo para para comentarte a vos y por ahí para que la, la audiencia se haga una idea, nosotros eh, no teníamos un cajero automático, y el cajero automático era fundamental para generar ese circuito económico, no teníamos una farmacia, que también era fundamental para eso, Eh, entonces siempre es como que dependíamos de las localidades cercanas eh, más grandes en este caso, en nuestra zona de Víctorica ah. y bueno, fueron todas decisiones políticas, municipales y del gobierno provincial que, que, que nos ayudan a eso, a que haya un circulante de dinero en cada uno de los bolsillos de los telemembros. Muy bien, eh, gracias Saúl, eh, bueno, ¿llegás con los sueldos? porque fue lo primero que dijiste, ¿y estás preocupado con eso? Sí, ahí, bueno ya pagamos a Inaldo, esta semana vamos a ver si hoy O, o el jueves o el viernes depositamos ya lo, los sueldos, pero, pero sí, vamos vamos a llegar. Eh, rajuneando, arañando, pero vamos a llegar. Acá los muchachos dicen que se van a vivir para allá. ¿Eh? ¿Tenés lugar para dos más? Sí, sí, que vengan porque estamos proyectando <risa> a tener hacia la ruta 10, así que necesitamos inversores, que vengan nomás. Gracias, Saúl, que tengas buen día. Nos vemos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Saúl Echevesti, intendente de Telén, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. Nueve minutos pasaron de las 11, así seguimos en la mañana kermesera.